Tá está el corazón dios sé sentir Esa mirada que me hipnotiza Y esa risa que Le da color a mis días Y cada vez que nos vemos No me importa el lugar No seas feliz you see you